Adivina adivinanza, existe una ley formal pero no real. Adivina adivinanza, para hacerlo tienes que pagar. Adivina adivinanza, y aguantar una absurda hipócrita moral. Adivina adivinanza, lo hacemos todas, pero de eso no se habla. Adivina adivinador, hay un negocio a su alrededor. Adivina adivinanza, nuestra decisión no importa. ¿Qué es? Una pista es otra forma de violencia hacia las mujeres y en otros sitios femicidio encubierto adivina adivinanza que mierda te, mierda te importa, importa lo que tengo en la panza Si los hombres pudieran quedarse embarazados, el aborto sería un sacramento. Florin R. Kennedy. Arratsalegun gustioi. Arra ¿Está bueno? ¡Va! ¡Berrido! ¿eh? ¡Ven! Uda, ¡Uda pasa cacero. talero! Aquí, otra vez, a la caca, como diríamos. ¿No? ¿Qué? Sí. Bueno. Y hemos empezado con un tema así espinoso. Espinoso. Y bueno, por eso hemos hecho... Hemos puesto una cuña de una campaña que estaban las compañeras feministas pues denunciando, eh, porque el pasado viernes, 28 de septiembre, fue el Día Internacional contra la Despenalización del Aborto. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, os iremos contando cositas, pero luego tenemos a Isabel Uría, que es una militante histórica feminista que ha estado desde los anales de la historia con este tema, que parece no es una chavalita, entonces ella nos va nos va a contar pues cómo ha ido todo el proceso de lucha aquí en Escalerría y un poco a nivel mundial también. Y luego, pues noticias... Superagenda... Superagenda, sí, un poquito de todo, ¿no? Como siempre tenemos aquí, en Arricolore. Bacuitza currato de Iberea, que no nartean geurea, etenga vega Bills sabaltzen. ...colores... ...colores, con coinformación... ...bueno pues comenzamos eh, con las noticias, las noticias locales... Eh, ...la primera noticia es que mantiene sus servicios de atención a mujeres en Baracaldo... Un año más, Arguitan, el Centro del Sur de la Mujer de Baracaldo, da inicio al curso poniendo en marcha los servicios de atención tanto jurídica y laboral como psicológica para las mujeres que se encuentran en situaciones problemáticas. Además, el Grupo Feminista ofrece el taller de autoestima que funcionará a partir del 15 de octubre todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, tenemos toda la información en la página web pero todas las mujeres que quieran apuntarse al taller de autoestima Se puede poner en contacto con Arguita en el teléfono 94-478-2102, dejando el recando en el contestador con nombre y teléfono para que se pongan en contacto con vosotras. Y ya sabéis que, que ahí en la calle... San Juan. ¿Número? 26. Está el centro asesor para todas las mujeres que, que puedan necesitarlo, porque han pedir información o, o lo que haga falta. Presoen Aldeko Elkartasuna epaitua barakaldoko epaitegitan. Ba, astean, bueno, honetan, egun hauetan, 2011eko urteko ekainaren sehr presoen diskubidean aldeko pankartarraldoi bat zabaldu zuten bi lagunek autopistatik igarotzen den guretzetako zube batetik. Orduan, ba, anegonda, e, poliziak eh identifikatu zituzten. Eta azte honetan e, epaiketa izan dute, e, barakaldoko epaitegian gian, e, jende pillo gonda eskaileretan ba, bueno, salatzen ez dela uf, normala alako ba, epaiketak egitea. Garte garaiak aztertuta, ba, fiskalak, personaldeko aktivistak, Tzako 6 bete eta urte bete arteko kartzela zigorra eta 10 urtetako gaitasugun gabetzea eskatu du. E, epaitaren kapoaldean ba herritar eta lagun babesa jaso jaso dute epaituek, e, izan ere ba mutzotan banatutako lagunen e epaitegiaren aterurrean protesta egin baitute, elkartasuna ez da delitua lelopea. Le Como decíamos eh, el herrida eh, el, el colectivo herrida se bueno, ha estado apoyando también esta movilización con el lema la, el car es la delito eh, la solidaridad no es delito eh, ya que bueno siguen protestando porque por la prohibición de, de poner fotos de presos y, y mostrar la solidaridad con los presos que está llevando a, a la cárcel y a otro tipo de sentencias a, a otras personas ¿no? súper pues en el año 2012 para caldo pues sigue viendo agua contaminada pues decenas de asociaciones vecinales culturaas y ecologistas pues ha realizado una rueda de prensa para anunciar la actitud del ayuntamiento de baracaldo desde el 1 de agosto la población baracaldara recibe agua del pantano de hoy eh, hoyola el cual tiene focos de lindane Dado lo grabo de la situación, estos colectivos han mostrado su indignación y han llamado a la ciudadanía de Baracaldo y Sestao, parte, parte de este municipio también es abastecida por, por eh, Oyola, a que muestran su malestar. El grupo ecologista que es Pichu lleva pues, desde hace muchos meses con, con esta campaña y bueno, una vez metido, lo, lo, lo presentaron en el Pleno del Ayuntamiento de Baracaldo y se decidió desconectar eh, la toma de agua del pantano de Oyola pero como no podía ser igual en nuestro ayuntamiento querido, el 1 de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, lo han enchufado sin decir nada a nadie. Entonces, bueno, parece ser que el pantano normalmente no está contaminado del de lindane, pero cuando suben cuando hay muchas lluvias, que los colectivos ecologistas dicen que no siempre es así o en algunos momentos concretos que no se pueden identificar sí que entra la contaminación y se supone que hay filtros y detectores de esa contaminación pero no siempre son tan efectivos como nos gustaría eso es y cacho al ayuntamiento Pues buena ha empapelado todos los portales del municipio con un pedazo de band eh, pues lo típico de información municipal los bandos estos que hacen en el cual pone pues que estos grupos pues que hombre que no tienen toda la información pues que es súper mentira que el pantano no está contaminado que nunca se contamina y que es súper seguro beber agua en baracaldo bueno, cuando ruido suena agua ah, y bueno voy a ver si se me oye que me dicen que no se me oye no se me oye se ¿Si me pongo los dos micrófonos momento gente ahora <risa> bueno voy a hacer lo posible porque estoy hablando sola y tuyo, ¿no? nadie me oye, solo me oye a, mí misma. a ver Tamara se te oye pero eh, con un eco de fondo ah, o sea que, que me a, a rejúntate igual más o... bueno somos de <risa> <en> tecnología punta <risa> <risa> tenemos un dinamo una bicicleta para generar electricidad Bueno, yo me quedo aquí con los micrófonos de mientras tanto. Va, urrengo berría. Langa betuak, torkizumbilla. Beti, bueno, hostiral, hostiral y lo besala, barakaldoko langa betuen asamblada, el eh, carretarachea e indute beregoera salacheco, udalar emparean, ustes barakaldar gustio non guisatea, verbatu behar duten, erakundetakobat. Olaen ya y enxuten Es que tienes dos micros. No, pero no es por eso, algo has hecho. Me estu egin da mi misma. <risa> e, bueno, e, langabe, bueno, barakaldoko eta eskerraldeko langabe, langabetuen egoera oso larria da, gero eta larriago, eta gero eta langabetuen gehiago dago. Orduan aukeratu dute, hostilalero ba, konzentrazioa bat egitea salatzen bere egoera, eta bueno, bere kesa ozen entzuten naraziko dute, ahalik eta jende geienak, elkartasuna adirazi eta borrokara batzeko. Bueno, y pasamos con las noticias de Calerría. Caquichac eh, se empapa contra los recortes. Pues la fuente situada, junto a la subdelegación del Gobierno en Bilbo, pues ha cogido una pecul una peculiar movilización bajo el lema mojate contra los recortes y el gasto militar» para denunciar los continuos recortes sociales. La, por, la protesta ha servido para recordar que los presupuestos generales del Estado para el año 2013 vuelven a incidir en la línea de, de recortar los servicios sociales básicos para hacer frente a los pagos de la deuda. Deuda pública que alcanza los 32.000 millones de euros con la industria militar por la compra diferente de diferente material armamentístico. El colectivo antimilitarista Kakitschak ha denunciado que también el Gobierno vasco sigue la estela de recortes en sanidad, educación y servicios sociales además de endurecer los requisitos de acceso y reducir las cuantías de las prestaciones sociales. O sea, qué panoja para lo que co, lo que quieren, para lo que no quieren no hay. Sí, hay recortes solo en los temas que nos interesan. Y bueno, como siempre que Akichat nos ha sorprendido con su imaginación, se han disfrazado de submarinistas y con sus gafas de bucear y sus ¿cómo se llama esto que te cuando sales de la ducha? Albornoces. Alborno, sí. Ahí se nos han presentado en la Plaza de Moyúa, en el centro centro neurálgico de Bilbao. Y bueno, pues a ver si sirve para algo sus reclamaciones. Y el, el tal de Taupaca eh, hará una fiesta de, de presentación del nuevo proyecto en el Gasteches Aspicatu este sábado. Eh, no sé si sabeáis que a principios de agosto Taupadak eh, bueno, se presentó Taupadak, que es como una continuación de la, lo que era antes Musiqueria, que ya estuvimos aquí con los compañeros y las compañeras de Musiqueria que nos estuvieron contando de qué iba ese sello entre discográfica y bueno, es un, es un espacio donde se pueden juntar diferentes grupos de música Pues más alternativos, con una visión menos comercial y bueno, ese proyecto no, no pudo continuar, pero algunos de los componentes de, de, de Musiquería han formado ahora a Taupadak, que fue presentado en verano Taupaca, perdón que fue presentado en verano pero pero bueno, ahora van a hacer la presentación oficial ya de todos los grupos que tan, están allí incluidos y para eso, este día 6 en Saspicatu, a partir de las 7 pues habrá un concierto Sí, con, los feo, con diferentes grupos, en concreto van a ser cuatro. Tommy Gun, Soviets, 121 Apache y Feos pero Estos mitiecos últimos Feos pero ¿eh? <risa> los de las pelucas. Y bueno, pues ahí estaríamos... ¡Ah, no! Un... ¡Y DJ Kaiku! <risa> se nos olvidaba. No, es que me ha gracia porque se me ha olvidado, ¿no? Porque conozca y no o sea bueno DJ Kaiku. Es que no lo teníamos. <risa> Estaba en la otra hoja. Entonces, bueno, quien quiera, ¿sabica tú a partir de las 7 del sábado? A fiestón. Fiestón asegurado. Alá. Y bueno, pasamos a las noticias del mundo mundial. Eta, Bolívar-Dudá. Las organizaciones internacionalistas, Duesca de Rías, Cápena y Comités Internacionalistas, junto a la adhesión de diferentes representantes políticos, sociales y sindicales, organizaron el pasado lunes, día 1 de octubre, dos concentraciones en apoyo de la Revolución Bolivariana, ante las elecciones presidenciales que, como todos y todas sabéis, van a ser pasado mañana, el día 7 de octubre, en Venezuela. Eh, la primera ha tenido lugar durante la mañana, frente a la sede de Radio y Televisión Pública Vasca, o sea, ITV, en donde ha hecho su aparición por Simón Bolívar, caracterizado por un militante internacionalista eh, para denunciar la falta de información acerca de los logros de la revolución bolivariana y la manipulación a la hora del tratamiento de la información sobre Venezuela. Por la tarde, mediante otra concentración en la Plaza Circular de Bilbo, en la sede del BBVA, el lugar neurálgico, eh, se han dado cita más de 100 personas que, pues también denunciando sobre todo la, la poca información que está llegando sobre las elecciones y y el tipo de información que llega que, que toda es manipulada, incluso cuando las encuestas de los pocos de los pocos medios que, que no dependen de una empresa eh, le dan para ganar a a Chávez, que puede ganar o no, pero bueno, que nos cuenten lo que hay. Les cuenten la verdad. Sí, que nos cuente la verdad. Hace poco, además, mira, justo hoy estaban difundiendo desde Cuba eh, una manifestación que ha ido, que ha habido de apoyo a Venezuela multitudinaria uh -huh. y, y luego algunas de las movilizaciones que está viendo en Caracas que esa información tampoco está saliendo casi nada a nivel internacional y bueno, tenemos ahí un compañero de Ricolore en sí. Caracas que vamos a ver si en algún momento podemos contactarle la semana que viene o si nos escribe alguna cosita que podréis ver en ricolore.rg a partir de a partir de que gane Chávez las elecciones el domingo. contra Borro que ataca a ti. Y esta semana hemos estado llenas de colaboraciones, bueno teniendo en cuenta que el miércoles pasado fue la, la greba Orocorra, eh, un compañero de, de Ricolores nos, nos ha hecho una crónica muy interesante, y bueno que voy a leer un poquito para que luego la gente pueda leerla completas en la página web. Y di, Foncho dice, Transcurridos ya unos días desde el 26 de septiembre, las emociones, los sucesos, reposan permitiendo extraer impresiones de una manera más sosegada. Para la mayor parte de la prensa, instituciones u organizaciones empresariales, la huelga pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, el día de paro en Baracaldo, personalmente, me ha dejado un buen sabor de boca por diferentes razones. Sabia joven. La jornada de huelga en el municipio destiló Sabia joven. No hizo falta más que observar la composición de las más de, de los más de cinco grupos de piquetes que a lo largo de la jornada anduvieron recorriendo las calles de Baracaldo para constatar que una buena parte de ellos y ellas están compuestos por chicos y chicas jóvenes. Indudablemente, el Comité de Huelga Juvenil ha logrado ofrecer a la juventud baracaldesa un marco de lucha en el que poder expresar el profundo descontento con la falta de, perspect de perspectivas de futuro que les permite vislumbrar este sistema injusto. No cabe duda que, de que la juventud ha sido capaz de imprimir músculo, determinación, emoción y una buena dosis de mala hostia a la movilización general del 26. Resulta esperanzador observar que la juventud está siendo capaz de hacer frente y neutralizar el tsunami de apatía e individualismo que tumba cada día cualquier posibilidad de cambio. Bueno, pues ahí os dejamos la introducción a esta colaboración. Y, y bueno también como punto recordar las imágenes que, que nos han compartido de ese día de movilización en baracaldo donde toda esta sabia joven compartía espacio con, con gente como perico solavarría y, y ver a personas de más de 80 años con gente de 16 haciendo un mismo piquete pues es, pues es una como como se dice como un, un detalle un símbolo de que bara pues sigue vivo ¿no? y que hay generaciones pues que Que sí, que están cogiendo el testigo, mientras que la gente mayor pues todavía lo tiene en la mano. ¿no? Vamos ahora con una segunda colaboración de Iñaki Uriarte, nuestro querido arquitecto. <risa> la atrocidad arquitectónica del alcalde Azcuna. Se titula, y os voy a leer un trocito pequeño, ¿no? lo que es la introducción. Hoy, primer lunes de octubre, se celebra el Día Mundial de la Arquitectura instaurado por el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, IUA, de San Francisco, en 1985, coincidiendo con una anterior conmemoración del Día Mundial del Hábitat y situado por Naciones Unidas. Con tal motivo, parece obligado a hacer algunas reflexiones, dado que la arquitectura como la más social de las bellas artes afecta a la sociedad en la que se implanta analizando los reiterados atentados del, al patrimonio arquitectónico de Bilbao sucedidos en esta prolongada legislatura legislatura del alcalde Iñaki Azcuna desde 1999 el dirigente más españolista y monárquico desde la dictadura y de talante no muy distante de los alcaldes fascistas y franquistas como José María Areiza y Pilar Careag Bueno Y a partir de ahí empieza a hacer una lectura de los diferentes patrimonios arquitectónicos bilbaínos que ha destrozado nuestro querido Ascuna, donde ahí queremos hacer un especial mención a, al edificio de Cucucha, Que, que encima en, en septiembre se ha cumplido un año de, de que lo derrulleran. Y bueno, ahí también cuenta un poco la historia del edificio y, y aparte del, del símbolo cultural, porque arquitectónicamente también tenía una importancia. Y bueno, pues si queréis seguir leyendo estas colaboraciones, ya sabéis cuál es nuestra página web www.arricolore.org. Y luego fuera de colaboraciones queríamos contar que este este mes se hace 20 años de la Marcha de Hierro que tuvo lugar eh, bueno, la Marcha de Hierro desde Barakaldo, bueno, desde Barakaldo no, desde Esquerraldea hasta Madrid y bueno, diferentes puntos también del Estado español, pues Asturias y de diferentes lugares y bueno, 20 cumpleaños de, de esa Marcha de Hierro por la para intentar defender A la industrialización de Esquerra Aldea, que como vimos pues no sirvió para mucho porque cerraron altos hornos y seguido de eso han ido cerrando sistemáticamente todas las empresas de, de nuestro margen. ¿no? Entonces, como eh, conmemoración, eh, hemos hecho una recopilación de vídeos de la época, eh, de, de diferentes sindicatos, algunos partidos, algunas noticias que salieron en, en la televisión en esa época. Así es una, un trabajo un poco de... De, bueno, meroteca de videoteca ya que todos esos tipos de documentos estaban en beta y en VHs y bueno hemos conseguido subirlos a internet con lo que la página web es eh, según entras en la parte de arriba, Ahí, ahí se pueden ver pues los diferentes vídeos. También la semana que viene contaremos con una entrevista que se les hizo a, a la Asamblea de Mujeres de Altos Hornos que, que también estaba muy activa en esa época, que eran las compañeras de, de los trabajadores de Altos Hornos y, y que también hicieron una, una lucha muy muy feroz. Les echaron muchas veces del ayuntamiento, estuvieron encadenadas y bueno estamos vamos a estar en comunicación con una compañera que además se tuvo que ir a Asturias que bueno, nos va a hacer una entrevista y estará colgada en estos días en Ericolore. Y ahora Mario nos va a poner una súper bonita canción Que esperemos que sea más bonita que la del principio Por favor por favor Y luego ah, os vamos contando Un de... poco de... Os vamos a, a enmarcar un poco el tema del aborto contextualiza antes Eso, contextualizar Antes de que de que entre Isabel a profundizar un poco más en el tema sí, sí, sí, sí. Qué chulo esto Esto no, esto está Vamos a contaros un poquito, a contextualizaros, a marcaros el tema de hoy, que es el aborto, ya que el viernes pasado, como bien hemos dicho antes, el 28 de septiembre, eh, se celebra el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Entonces, bueno, eh, claro, los datos son escalofriantes. Cada día se realizan a nivel mundial 55.000 abortos inseguros en el mundo, 95% en los países empobrecidos, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas. ...y mundialmente por cada siete nacimientos... ...se lleva a cabo un aborto inseguro... ...se calcula que el aborto inducido... ...es decir, de forma clandestina y en condiciones inseguras... ...es la causa de una de cada tres muertes maternas... ...en la región latinoamericana... ...y de 800.000 hospitalizaciones por año... Bueno, ...esos son los datos así para empezar... ¿no? Eh, ...y últimamente la política en torno al aborto... ...ha irrumpido en la escena pública... ...de forma particularmente violenta... Eh, ...y amenazante para la libertad y dignidad de las mujeres... En europa y concretamente en el estado español parece que teníamos muchos avances durante el año 2010 se aprobó una ley que no era 100% compartida por el movimiento feminista ya que había tenía secojeando como casi todo lo que lo que hacen ¿no? pero bueno había había representado bastantes avances con, con lo que teníamos de antes del 85 que era una aberración Pero bueno, en apenas tres meses se han sucedido acontecimientos que ponen de entredicho un derecho que, aunque de forma limitada, reconoce la propia legislación. Eh, hay un estupor e indignación inicial por, por las amenazas, acoso, citaciones judiciales a mujeres y profesionales sanitarias y cerras de clínicas y todo eso ha seguido ha seguido una organización una movilización del movimiento feminista que ha contado con la participación activa de diferentes colectivos sociales, sindicatos y partidos las organizaciones feministas con una larga trayectoria y un gran trabajo han logrado situar el debate y la atención en los problemas que subyacen a la realidad del aborto y dar expresión a la exigencia de un cambio de ley, ¿no? Entonces, bueno, hay hay muchos datos, luego luego vamos a estar con Isabel Uría, que es parte del movimiento feminista de Escalerría, ella ya concretamente que nos va a profundizar un poco más en el tema Pero bueno, eh, lamentablemente lo sucedido no, no es nuevo, ya no. desde el 85 llevamos con Eso este es. tema, uh -huh. Ahí la agenda feminista siempre ha tenido el aborto como prioridad, no el aborto porque, como estábamos comentando antes de empezar, no porque nos guste abortar a, a las mujeres en general, sino porque estamos hablando de una decisión y una autonomía en el cuerpo de las mujeres… Y, y bueno, eh, los derechos se supone que no se legislas, yo que se otorgan la gente tiene derechos y obligaciones, los derechos se otorgan pero en este caso, como son derechos de las mujeres que siempre están en la última escalafón de los derechos del mundo pues esos pues se dedican a a, a subir a, a cambiar según legislatura Eso es, y también por recordar un poquito no los juicios de Basauri los juicios por aborto a, a las 11 mujeres de Basauri Pues ...que comienzan desde su detención en el 76... ...detención que dura tres días... ...hasta que el Tribunal Constitucional... ...pues dicta su veredicto en el 85... ...y desde ese primer momento... ...en el que la policía acude a las casas de estas mujeres... ...y se las lleva... ...el, traba el trabajo de las abogadas y abogados... ...con que contaron fue intenso... ...y esta es la citación para el, ju para el primer juicio que sería el 31 de mayo del 79, cuando los hechos en su conjunto se dieron a conocer dentro del movimiento feminista, el cual hizo público e inició la campaña a favor de la amnistía para estas 11 mujeres de Basauri. Una campaña que no cesó durante los casi 10 años que duró el proceso, 10 años, ...y que constó de numerosas acciones... ...de manifestaciones, de encierros en ayuntamientos... ...de la impresión de cantidad de carteles trípticos... ...de pintadas en las calles... ...actos acompañados casi siempre de una represión policial intensa... ...y que sobre todo consiguieron crear lazos de solidaridad... ...entre todas las mujeres... ...mujeres jóvenes y mayores... ...mujeres de, que deseaban ser madres... ...mujeres que decidieron no serlo... ...mujeres que se consideran feministas y otras que no... ...mujeres y también hombres tanto a nivel local como a nivel estatal e internacional. Luego, eh, además, el movimiento feminista, eh, que, que apoyó obviamente activamente el juicio por las 11 mujeres, eh, ha tenido un progreso eh, en, en las diferentes reivindicaciones de la defensa de los anticonceptivos y del aborto libre. Se pasó directamente a pedir el derecho al placer de las mujeres, que, que siempre ha sido un tabú, y sobre todo en la época de la dictadura. Eh, se trataba de una lucha por separar la sexualidad de las mujeres de la reproducción exigiendo que se considerara a la mujer como un sujeto sexual y un sujeto de deseo y no sólo como un apéndice del hombre para procrear. ¿no? En la década de los 80, eh, la formación de colectivos de lesbianas ampliaba el espacio defendido hasta este momento por el movimiento. El discurso del movimiento feminista centrado por la urgencia en las relaciones entre mujeres y hombres ya no era suficiente y estas nuevas incorporaciones facilitaron que la crítica de las feministas se centrara también en la imposición de la norma heterosexual o sea, como el movimiento feminista siempre ha sido como un movimiento social muy dinámico, que se ha ido adaptando a las, a las situaciones y ha sabido también adaptar diferentes discursos de, de otros colectivos que se, que se juntaban, ¿no? o sea, que, que se unían a la lucha y bueno, para hablar de todo esto, todo todo esto tenemos a Isabel Uría del movimiento feminista sí. le vamos a dar entrada con la cuñita y ahora después un montón de preguntas Música A charlar un poquito Pada bada virat nara bachirat nara bachirapam Vente pa no me dejes solito Pada bada virat nara bachirat nara bachirapam Bueno, pues a Racha León, Isabel A Racha León. Eh, creo que se te oye bien Lo único, así, nos, micro, dice, nos dice así. Mario que te oh, así, juntes un poquito así. más Eso es, que te acercas un poco más en micro Así Y bueno eh, Como solemos hacer Todos los viernes en los programas de radio A las personas, a los hombres y mujeres bueno, Que se acercan por aquí Y a, a darnos su compañía Y a dejarnos que les entrevistemos sobre temas tan interesantes Pues estamos a hacer una batería de preguntas Para entrar en calor Ni más ni menos Espera un segundo, no sé... Así, un... a ver... Así, así... ¿Hola? A ver... ¿Hola? Sí, vaya... Me muevo... Bueno, Isabel, es nuestro primer día después de Navidad y los... De Navidad, de, del verano... Del verano, y los micrófonos también tienen que coger su, su, <risa> su ritmo, altura. ¿no? Entonces, cuéntanos, cuéntanos de dónde eres y de qué barrio... Bueno, yo soy... Yo nací en Sestao, eh, en el... En en la estación del tren de Galindo, al lado, en una casa que había enfrente de cementos de Galindo. ¿Y ahora dónde vives? Y ahora vivo en San Ignacio, en Bilbao. ¿Y qué crees que sobra y qué falta en tu barrio? En el de ahora, mejor, para que lo tengas más en fichado. En el de ahora, eh, yo creo que mmm, falta algo más de eh, organización vecinal. Creo que hay alguna organización vecinal Muy antigua y que tiene ganas de hacer cosas, pero la mayor parte del barrio todavía está remiso a alcanzar, bueno, yo creo que como entonces desgraciadamente, una organización como la que tuvimos en aquellos años de las organizaciones vecinales. Un sitio que te gustaría conocer y otro sitio que no. Me gustaría, ah, sí, del mundo mundial. Del mundo mundial me gustaría mucho conocer Eh, la zona de, de verdad, la zona de Siria y toda esa zona de Damasco, de toda la antigua zona árabe. Y me gustaría también conocer más de lo que conozco Cuba y el Caribe. ¿Y cuál no? Israel. Israel no, Estados Unidos no. Eh, y casi ningún país que tenga o la pena de muerte o cualquier cosa de esas. Uh -huh. eh, sin pensar, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando oyes Baracaldo? Una, una, un pueblo donde he vivido bastantes años y que fundamentalmente eh, es un pueblo que, que estaba basado en trabajadores y trabajadoras y que tenía una manera de estar Que si no fuera por la gran influencia de la Iglesia, todo lo demás, muy bueno. Bueno, te sigo diciendo palabras. Una palabra. Garzón. Ay, Dios. Pues una de cal, otra de arena. Este señor es lo que me recuerda siempre. Una de cal, otra de arena. ¿Ikea? Hombre, es para la gente que tiene habilidad, tiempo y no, muchas, y no mucho dinero, es una opción. ¿Altos hornos? Una promesa que se fue. ¿Ayuntamiento? Ay, debía ser una organización un poquito más democrática. ¿Cárcel? Donde va a terminar casi toda la gente que lucha o que no tiene otro remedio que delinquir. ¿Cárcel? Eh, perdón, ¿Gaza? <ríe> Gaza. Gaza es una cárcel que está situada debajo de Israel. ¿Sexo? Algo bastante divertido, si se puede. ¿Obama? Ay, señor, eso sí que fue una una especie de sueño de algunos americanos que le salió bastante chumo mm. Y ya para finalizar, eh, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Pues yo la verdad me gustaría que se terminasen las guerras, uh -huh. Uh -huh. Muy bien. por lo menos algunas... <ríe> Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, que tenemos, ya sabes, cómo te hemos contado, 15 minutillos. Entonces, para empezar, tú eres militante del movimiento feminista. ¿Cuáles han sido las luchas históricas en la escalerría con este tema del aborto? Pues empezamos eh, con este tema del aborto incluso antes eh, de la transición. Incluso con Franco ya, como era un tema tan desgarrador, donde había tal cantidad de muertas, que era se dice, bueno, hay tantas muertas a consecuencia del aborto. Pero la gente no se da cuenta de lo que quiere decir eso, o sea, en todos los barrios, cuando yo era pequeña, había mujeres que morían y nadie no sabía muy bien por qué, pero luego se susurraba que es que habían tenido que hacer un aborto, aunque tuviesen tres o cuatro hijos, igual el quinto, el sexto, no podían tenerlo, y luego las habían dejado morir porque no podía el, el, el padre ir a la cárcel y todos los hijos sin comer... Y les dejaban morir con tal de no denunciarla sino no meter a toda la familia en la cárcel y a la señora que les ayudaba a todas ellas a abortar. Uh -huh. Eso era lo más terrible y entonces eh, había una gran necesidad por parte de todas las mujeres con dos dedos de frente y un poquito de solidaridad de terminar con aquello. De sacar el aborto de la cárcel, de la penalización, que ahora nos sigue... ...doliendo... ...después de 30, más de 37, 37 años... ...de ¿eh? 37 años que creemos que ya lo habíamos conseguido... ...y ahora vuelta para atrás... ...eso es eh, lo fundamental... ...y luego... ...todas las luchas... ...que fuimos teniendo... Eh, ...hacia el 81-82... ...tuvimos hasta un congreso en Madrid... ...de todas las asociaciones... ...de todas las asociaciones... ...de Euskadi de todo y de todo el Estado... Eh, y tuvimos un gran congreso sobre el aborto y después en el 82 aquí sacamos un montón de carteles, concentraciones, manifestaciones en favor del aborto y empezamos una lucha que no termina hasta que lo conseguimos y en esa lucha participaron lesbianas, madres, jóvenes todo el mundo participó en ellas o sea que cuanto lo conseguimos aunque no consiguiéramos más que sacar algunos supuestos de la cárcel, de la penalización, los tres famosos supuestos, la verdad es que por lo menos nos quedamos un poquito más relajadas y entonces empezamos a admitir otras prioridades, como por ejemplo empezar también a pelear por el derecho a la opción lesbiana, el derecho a otras opciones, etcétera uh -huh. La discusión sobre el aborto siempre atravesada, siempre... Digamos que siempre está atravesada por una fuerte carga ética y moral. ¿Qué influencia tienen la derecha política y la Iglesia en este debate? Son los representantes de la lucha para meter a las mujeres en la cárcel si abortan. que A mí me fastidia mucho eso de que eh, a favor del aborto, en contra el aborto. No, no, no. En contra quiere decir, en contra del aborto, que quieren meter en la cárcel a las mujeres, a los médicos, a los padres y a todos los que... ...dejan a una mujer ser mayor de edad... ...dejan a una mujer decidir si quiero o no tener hijos... ...dejan a una mujer decidir... ...que en su cuerpo... ...ella puede gestar nueve meses una criatura... ...y luego parirla... ...o a las primeras celulitas... decidir que no quiere... ...y no ser madre... ...eso es lo que se juega... ...y en eso la derecha, que ya se sabe que solo nos quiere como esposas de, madres de, etcétera, etcétera, y que nos trata siempre como menores de edad, es la que está siempre metiéndonos en la cárcel si abortamos. Actualmente, ¿cuál es la situación en términos legales para las mujeres que quieren abortar? ¿Cuál ha sido el proceso de los últimos años y qué es lo que está planteando en este momento Gallardón? El proceso desde el 85, que sacó de los supuestos penalizadores No el aborto en general, sino los tres casos famosos de violación, malformación o salud de la madre. Pero en estos momentos, eh, en el 2010, tuvimos por fin una de las mejores consecuencias de la lucha, que es sacar el aborto del Código Penal. Es decir, en el 2010, tú en las 12 primeras semanas podías decidir ser madre o no, abortar o no, libremente, con toda tu responsabilidad y en cualquier circunstancia salvo si tenías 16 años o menos que tenías que informar de ello alguno de tus responsables tutores, padre o madre a no ser que demostraras que eso te ponía en peligro por malos tratos, etcétera o sea, que tal como están las cosas en lo del 2010 que por fin descriminalizaba el aborto y lo sacaba del código penal chapo ahora con lo de Gallardón que quiere volver al 85 y encima con menos supuestos pues hace dos cosas terribles, la primera, volvernos a meter en la cárcel, en la penalización en la criminalización de las mujeres que estamos a favor de que las demás si quieren decidan no ser madres y eh, estos supuestos de Gallardón Son menos que los que tiene antes y además está ese insulto que se llama lo de la malformación. Como si las mujeres que abortan decidieran eh, que quieren los chicos guapos y de ojos azules. No se trata de eso. ya También te queríamos preguntar, porque sí. tú estás hablando desde el punto de vista sí. feminista, pero sabemos que ha habido diferentes reacciones a toda la nueva propuesta de Gallarzón de otros colectivos políticos, que no son feministas, obviamente, como puede ser el colectivo médico. Sí. Y, y bueno, y nosotros sabemos que tú tienes algún ejemplo de alguna... Una de las sí. cosas que más me ha emocionado es el, el, el posicionamiento dentro del sector sanitario de neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos más reconocidos de España. Alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los grandes sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta. Este hombre dice, nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento terrible a otro ser humano. Y este hombre que ha sido neurocirujano durante 40 años, en diversos hospitales públicos españoles, es el que nos dice que eso de obligar a un niño a nacer de cualquier manera y a sufrir toda su vida, que además es corta terriblemente por el capricho de quitar una ley de aborto con malformaciones, que es terrible y que desde luego nadie con un poquito de corazón lo suscribe. Uh -huh. Luego, bueno, sabemos que tú también eres una militante internacionalista, eh, entonces nos gustaría saber a ver si nos puedes dar alguna información sobre la situación del aborto en otros países, sobre todo en los más empobrecidos. para bueno, la situación del aborto en otros países, eh, sobre todo de los países más empobrecidos como América Latina, es terrible, porque en estos momentos se están quitando, como están quitando en China también, el aborto terapéutico, o sea, cuando está en riesgo la salud de la madre. Como en Nicaragua, por ejemplo. o en Nicaragua, en, en China también. Entonces, ¿qué pasa? Que tal como están las cosas, hay más de 70.000 muertes de mujeres a consecuencia o de un mal aborto o de unas consecuencias de un mal aborto. Es decir, si no se muere de que el aborto está mal hecho, pues se muere de complicaciones que vienen a raíz de, de la cirugía Qué sí. y bueno eh, teniendo en cuenta que se, bueno, aquí podemos soñar no si tú pudieras hacer una ley o pudieras eh, proponer cómo tendría que estar regulado el aborto ¿cómo crees que debería estar? a mí me gustaría que por lo menos se volviese la del 2010 porque hay dos cosas que tengo muy claras la primera el aborto no es un crimen la guerra sí es un crimen pero el aborto no es un crimen Es en una en una situación donde la mujer no puede todavía ni siquiera decir no, sin que le pase nada. El aborto no es más que la decisión de la mujer si quiere ser madre o no. Y eso es súper respetable. Entonces, eso no se le puede a la mujer criminalizar y meter en la cárcel. Si se saca el aborto del, del Código Penal y de la cárcel, lo demás, plazos... Mm, ...exenciones... ...ah, bueno, y que ella decida... ...que no decida por ella, que eso también es terrible que no decida por ella ni el médico, ni el psiquiatra, ni el cura, ni nadie. Ni el juez. Ni el juez. <risa> que decida la mujer. Ya, justo esto, estos días estábamos leyendo un, un documento que escribió Justa Montero, que es una feminista madrileña uh -huh. que, pues, que ha profundizado mucho en este, te este tema, y decía que, que la ley tiene que cambiar, obviamente, y que habría tres requisitos que, que tendría que contemplar la única la nueva normativa, que sería como el mínimo básico que tendríamos que defender las feministas. no En primer lugar, hablaba de lo mismo que dices tú, que salga del Código Penal, En segundo lugar, la, la regulación del derecho al aborto se tendría que fundamentar en el principio ético de respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres, las mujeres. para emitir sus propios juicios y tomar sus propias decisiones. Y lo tercero, eh, que ahora tiene, y encima con esta situación que tenemos de crisis económica pues es importante, que tendría que estar normalizado como prestación en la red sanitaria pública para, para garantizar su universalidad y la equidad de acceso a la misma y no... Que, que las condiciones de sí. las mujeres pobres o sea que las mujeres mmm, sí. con menos recursos tengan para que nos demos cuenta de lo sangrante que es esto el tema de la objeción médica y de las mm. presiones sobre los médicos ha hecho que prácticamente en Navarra como todas sabemos no exista el derecho a abortar en, el, en la sanidad pública porque como tienen derecho a objeción nadie se pringa por si acaso por condicionamientos sociales o lo que sea Y entonces no no les practican el aborto libre y gratuito y tampoco es tan claro que la sanidad pública aquí se haga cargo puesto que aquí en la sanidad pública solamente seis mujeres de cada cien abortan el resto aborta en las clínicas privadas lo cual quiere decir que con ese tema de la objeción de los médicos con ese tema de tantas pruebas que les piden etcétera etcétera Al final, el derecho al aborto pues se restringe bastante eh, y sobre todo, lo que más me duele, se restringe económicamente hablando. Uh -huh. Una de las formas de luchar en el aborto en mis tiempos de joven era poner entre todas una colecta para mandar a la gente a Londres. A ver si vamos ahora a tener que volver a, a regresar hacer regresar, ¿no? colectas entre uh -huh. las mujeres para que algunas puedan ir a Londres a abortar. Bueno, Isabel, pues ya, como ya sabes tú que sueles estar de vez en cuando en, en la radio, <risa> sí. pues se tiene un tiempo limitado. y es bueno, Yo creo que hemos eh, hablado más o menos de casi todo lo que queríamos sí. hablar, pero si sí quieres decir alguna cosa más y Así si bien, no nos vamos para a finalizar. ir describiendo. Está bien, despedirme y daros las gracias. Muchas <risa> gracias a ti por venir hasta aquí y, ah. y bueno, estás estás eh, invitada a venir cuando te dé la gana y ya sabes que cualquier reivindicación de este tema o de cualquier otro por lo que luchas día a día está está abierto en la radio y la página web para que puedas venir. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta siempre. Ahora Mario nos pone una cancióncita muy bonita que tiene elegida desde hace un montón de rato y ahora vamos a por la agenda. El durriga beco emacumea el pelu niño todo sentado las mujeres les han llamado niño auto sentado Poira maitsu, e un zende colorico Bakulele sala, Ma culele danzarillac, sabeiro nocturno en caselback. Sau somos, De sorte amadu, De ieus, En rapado mercado. Sau somos, amadu, De ieus, En rapado Brasil Guarimã baita sonar la ratzaia bisitze copos a ri rivarre aren escribidean pa bestea jistizia Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. agenda agenda bueno pues vamos con la agenda Eh, como todos los viernes y pues hoy, eh, viernes día 5 a las 8, gran inauguración del proyecto eh, de Paulina Loftowska, que diréis ¿y esto qué es? pues es un proyecto es un proyecto de arte, de pintura y dibujos, eh, inspirados en la zona urbana de Bilbao, eh, se presenta en la en la sala alemona de Bilbo y la verdad es que es súper interesante así que si os podéis acercar a partir de las 8 o sea en un tita, ahí cosas maravillosas vais a encontrar Música Durante hoy, mañana y pasado, también en la Alhóndiga, hay un curso sobre feminismo y arte que está súper interesante. Eh, si se puede acercar... A... Bueno, tenía inscripción, pero yo creo que seguro que alguien se puede colar todavía. Eta gaur, gaueko amarretan, Folk Session, Atarita Bernan, San Vicenten, laguntasunak, antoratu da. ¡Gracias! mirar larumbata beti bueno le neng a este burco y ya beteco le tengo a este buru besala mercadillo en la calle 2 de mayo de bilbao donde puedes encontrar artesanías diferentes cosas vinilos ropas de segunda mano cachivaches libro antigüedades juguetes y, y un muy buen ambiente para tomar unos potes Javier, Container, Aretoan, Bilbon, Arrachaldeco, la Zorchietan, Lan, Ancherquía, eh, Generación Nini, eh, a las 8 de la tarde en, en la sala Container, y es eh, una obra súper divertida eh, sobre esta generación Nini, también desde una perspectiva bastante feminista, así que os invitamos a ir mañana a las 8. <tose> Como os hemos contado antes, el colectivo Tau Paca va a presentar eh, los grupos que, que forman parte del mismo a, DJ a, a, Kaiku a partir de las 7 en, en el saspicatu de, de Bilbao, en el uh -huh. Masteche Eso es Bueno, y el, el miércoles 10 eh, por el mantenimiento del módulo del módulo psicosocial de Cruces El próximo miércoles, día 10 a las 12, en la Plaza de Cruces, se hará una concentración a favor del módulo y de su mantenimiento. También el próximo miércoles comienza la 17ª muestra de cine realizado por mujeres con la charla Presencia de realizadoras vascas en el cine de animación. La ponente será Begoña Vicario, y bueno, hay entrada libre... Eh, y bueno, la muestra va a durar durante sí. todo el mes Entonces ya os iremos contando las películas poco a poco. Bueno, y con esto ya está Estamos a punto de asesinar a nuestro amigo Maki Porque nos ha dejado, a mí por lo menos me ha dejado sorda Porque se ha puesto a jugar con los botoncitos Ahora no me oigo Ahora me oigo Bueno, y sin más Bueno, pues que aquí estamos otra vez, hemos vuelto <risa> Así que bueno Va a grabarte Maki ¿Grabarte Arancha? ¿Grabarte Tamar? <risa> rekarga ikaskoritza ostearri eta bueno hemendik aurrera badakizue ostiralero egongo bye. gara hemen posta bueno se aclarden ghitite aurrera edegutzi gora bera eta astelenetan 7tik aurrera ta hasta zen gara eta nahi baduzue zerbait bidali nahi baduzue Etorri, Servait Contachera Berriaca Orquestera Naidusuna, info arroba Euskade, uy <risa> Info eseroa. arroba ericolore.org Bueno, bueno hervarte, ya bur. Ya bur. Oh